De españoles. Copo de nieve Érase una vez en un pequeño pueblo llamado Dancaster, un lugar alegre, lleno de gente unida y amigable Donde vivían los Schneiders, una divertida y amorosa familia de tres, Kurt, Olivia y Rob Su época favorita del año era... El invierno. Los inviernos en Dancaster eran los más hermosos. Las calles estaban cubiertas de una cama de nieve blanca y brillante y rodeadas de niños jugando, haciendo bolas de nieve y muñecos de nieve. Un día, cuando la nieve comenzó a caer, los niños salieron corriendo a jugar. Kurt estaba afuera en el camino de entrada limpiando la nieve con la pala y observando a Rob jugar con los niños del vecindario. ¡Cariño! ¡Este está listo! ¡Vamos, cariño! Eran. Una familia muy feliz. Y amaban mucho a su hijo Ro. Sin embargo, los Snyder siempre anhelaban que las hadas los bendijeran con una hija pequeña. Mira a las niñas jugando. ¡Qué adorables son! Me encantaría tener una nuestra para poder cepillarle el pelo y vestirla con los vestidos más bonitos. Justo cuando estaban asomados a la ventana, Kurt vio a algunas de las chicas hacer un muñeco de nieve. Cariño, tengo una idea. «Hace un día, precioso. ¿Por qué no salimos y hacemos un muñeco de nieve con Rob?» «Eso suena maravilloso. Iré y sacaré todas tus herramientas del garaje». «Podríamos hacer una niña de nieve. Sería nuestra para poder quererla. Seguro que la amaremos mucho». «Eso suena increíble». «Y así, Kurt sacó sus herramientas de talla. Rob siguió sacando bolas de nieve». Mientras Olivia entraba para hacerles un poco de chocolate caliente con minimal babiscos Comenzaron a dar forma a la muñequita Primero hicieron el cuerpo con pequeñas manos e hicieron los pies con pequeños dedos Venga papá, vamos a hacer la cabeza Esto es muy divertido No puedo esperar a que se complete nuestro pequeño copo de nieve ¿Copo de nieve? Así es como la llamaremos Luego le formaron la barbilla y una pequeña nariz E hicieron dos hermosos ojos Él cuidadosamente talló sus labios Y allí estaba ella Todo listo y completo Justo en ese momento La nevada se había detenido Y asomándose a través de las nubes Salió el sol Arrojando un rayo de luz sobre copo de nieve Y de repente Salió un pequeño aliento Kurt retrocedió sorprendido Rob gritó en voz alta de emoción oh, ¡Mamá! ¡Está viva! «¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso?» La cara de Rob se iluminó de emoción cuando sus ojos se encontraron con los de ella y sus labios se pusieron tan rojos como las frambuesas cuando ella le sonrió. Olivia salió corriendo para ver qué pasaba y para su sorpresa, el copo de nieve se volvió hacia ella, dejando caer toda la nieve suelta. «¡Oh, madre mía! ¡Es un milagro! ¡Las hadas realmente nos han bendecido!» Y así alegremente entraron en su casa. Copo de nieve creció muy rápido. Todos los días ella se hacía más grande e inteligente. Todos los niños de la ciudad venían a jugar con copo de nieve. Un día, cuando pasó el invierno, copo de nieve le contó a su madre sobre las hadas de la tierra y del cielo. Las hadas del agua me están esperando. Y cuando el sol brille del todo, me uniré a ellas. Por favor, no os preocupéis. Aún podréis verme junto al río antes de que me vaya. Oh, mi copo de nieve. ¿Qué estás diciendo? No te voy a dejar ir a ninguna parte. Madre, tengo que hacerlo. Verás, yo soy helada del ciclo del agua. Pero no te preocupes, volveré. Pero, ¿dónde vas a ir? Fluiré el río abajo y llenaré el río, dando agua a todos en la ciudad. Pero, cariño. Oye, mamá, no te preocupes, que yo volveré. A la mañana siguiente, Copo de Nieve y Rob fueron con sus amigos a jugar junto al río. Pasaron la mañana jugando y cantando canciones en el césped. Justo cuando el sol se hizo más brillante, Copo de Nieve comenzó a derretirse y se sentó a la orilla del río. Después de un tiempo, se derritió y se convirtió en agua del río. Oye, ¿a dónde ha ido Copo de Nieve? Pero si estaba aquí, ¿no? Copo de Nieve. Copo de Nieve. Los niños la buscaron, pero no pudieron encontrarla por ningún lado. En ese momento, Raf escuchó a su nombre gritar. Raf, Raf. ¡Esa parece Copo de Nieve! Yo también la he oído. Parece que el sonido venía del río. Corrieron hacia el río, donde vieron a una hermosa niña flotando en el agua. Era Copo de Nieve. Dile a mamá que voy a volver muy pronto. Ahora me voy con las hadas del agua. Confundido Rob se rascó la cabeza y asintió Y volvió corriendo para contarle todo a su madre Mientras tanto, copo de nieve fluyó a lo largo del arroyo Y se fue con las hadas del agua Durante el día, ella visitaba a sus amigos Y traía agua para que la gente la bebiera Y se la llevara a su casa Aquí tiene, señora Oh, gracias, pequeña Oye, para <risa> Toda la tierra estaba llena de vida Que ella traía con el agua Mientras fluía con el río, las flores comenzaron a florecer y la hierba se volvió más verde. Los pájaros volaban cantando sus melodiosas canciones. Pasaron los meses y el verano estaba a la vuelta de la esquina, donde la tierra estaba llena de calor. Los rayos del sol bajaron a jugar y los niños también jugaban junto al río. Saltaban y nadaban con copo de nieve mientras ella fluía y los llevaba por el agua. Rob nadaba arriba y abajo alrededor del agua. Esto es muy divertido. Ahora ha llegado el momento de subir con las hadas del cielo. Me voy a evaporar y voy a subir hasta la atmósfera. Estaré volando en el aire y fluyendo con el viento. ¿Pero por qué te tienes que ir? ¿Por qué no te quedas a jugar con nosotros? Si me quedo aquí, entonces el viento no soplará y las flores no podrán polinizarse. No habrá aire fresco para que respires. No te preocupes, que voy a volver pronto. Y así, Copo de Nieve se fue evaporando y subió al cielo, fluyendo con los árboles y dando vueltas con la brisa. Kurt estaba fuera de su casa cortando el césped cuando una brisa suave lo rozó. Levantó la vista y para su sorpresa vio a Copo de Nieve flotando en el aire. ¡Hola, papá! ¡Hola, mi pequeña! ¡Olivia! ¡Mira quién está aquí! ¡Oh, qué alegría me da verte, cariño! Oh. ¡Qué divertido es volar con el viento! Puedo volar alrededor del cielo con las hadas del sol de día y de noche. Puedo volar a través de los árboles del bosque mientras las aves se duermen. Volveré pronto a casa mamá y papá. Solo hay que esperar a que llegue el invierno. Vale, cuídate, cariño. Con un soplo de brisa, Copo de nieve voló hacia el cielo. Por fin... <risa> Llegó el invierno y la nieve comenzó a caer, cubriendo la ciudad con un manto blanco Mamá, papá, está nevando, es hora de que Copo de Nieve venga a jugar con nosotros ¡Por fin! Le he hecho unas galletas Salieron corriendo al patio para esperar a su pequeña hija Y justo entonces, del nieve, llegó Copo de Nieve, que parecía más alta que antes Corrió hacia sus padres y los abrazó con fuerza Estoy muy contenta de veros ¡Oh, mi pequeño copo de nieve! Estoy tan feliz de que hayas vuelto. No nos volverás a dejar, ¿verdad? Oh, Robbie, soy helada del ciclo del agua y también la madre de la naturaleza. Y el ángel de la tierra me ha elegido para llenarla de agua durante todo el año. Así que, a medida que pasa el tiempo en cada estación, tomaré la forma del agua en su ciclo, yendo de nieve a agua que luego se evapora. De agua y volveré a bajar en forma de nieve Pero no estés triste Estaré contigo en mis muchas formas durante todo el año Oh, pequeña Vamos dentro a casa He hecho algunas galletas de las que te gustan Y así entraron dentro Y disfrutaron del té y de las galletas Y copo de nieve continuó trayendo felicidad A la vida de la gente de Dancaster, Como el hada del ciclo del agua